¿Hola? Hola, Fabricio, ¿qué tenés que hacer mañana? Eh, ¿Quién habla? Griselda. Ah, hola Griselda, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tenés que hacer mañana? Eh, bueno, nada, no sé. ¿Es para una cita? Partimos hacia la Isla del Tesoro. ¿Hacia la Isla del Tesoro? Sí, Fabricio, ¿yo qué dije? Hacia la Isla del Tesoro. Ah, ¿pero cómo? ¿No era que no tenías más ni tu barco, ni tu tripulación, y que ya no eras una pirata? Eh, no tengo barco y no tengo tripulación. Pero tengo un plan. Una pirata nunca deja de ser pirata. Bueno, está bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Eh, bueno, veniste pero, ahora mismo. Ahora Ol mismo, no. Hola, hola no, me estás escuchando. No, lado. veniste plan, ahora mismo. Seguro no estás haciendo no, nada, no. nunca haces nada. Venite no, sí. ahora mismo, Fabricio, dale. Ah, Lo que necesites, Griselda. Es mi día de suerte. ¿Cómo le va a Fabricio, gracias por venir. No, por favor. Bueno. Partimos hacia la aventura. Bueno, muy bien. Van a venir los aspirantes a tripulación. Te pido, por favor, que me ayudes en la decisión. ¿Cómo no? Voy a tomar nota de cada uno de los aspirantes que lleguen. Bueno, anda a buscarlos. ¿Cómo no? Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, venimos por el aviso. Sí, sí, buenos días, adelante. Eh, yo soy la Capitana Griselda y él es el contramaestre, Fabricio. ¿Cómo va? ¿Nombre? Eduardo. Eduardo. ¿Eh? Muy bien, Juliardo, anoto acá No, no, no, no, no, no, Eduardo ¿Eh? Eh, A ver, dígame usted Nombre y apellido Julia Brújula Ah, ah muy, muy bien, bien. Trajo, trajo una brújula, una brújula. Ay, qué buen comienzo No, no, no traje ninguna brújula pero, ah. ¿Cómo que no trajo una brújula? Yo, ah, mira, yo yo acá tengo eh, una Yo tengo una brújula Ah, ah, ah, ah ya está. bueno, ya está ah, bueno. Si tiene una brújula se llama Julia Dejamos Julia Brújula Sí, sí, Julia Brújula. Muy, muy bien. bien. Eh, usted, nombre y apellido. Eduardo Ancla. Ay, qué bueno que ah, trajo un Ancla. no hacía falta, sí, muy bien. Bueno, déjela por ahí, por favor. No, no, tengo un Ancla, pero no, es imposible dejarla. Pero, pero, ¿cómo es, señor? Pero, ¿Tiene o no tiene un Ancla? ¿Trajo o no trajo? Traje el Ancla, pero es un tatuaje. mira me lo hice el otro día, me salió una promoción. Ah, Mirá ah, qué lindo. Ah, el... antebrazo lo tiene. Entonces, bueno. no, no lo puede dejar. Eh, bueno. Antebrazo. ¿Tienen alguna experiencia? Sí, tenemos sí, contale, muchas. <risa> la, de, la, de, la, de, ¿La de Santa Teresita? La del Casiro, sí, sí, sí. No, no, no. a ver, a ver, perdón, perdón. Yo me refiero a experiencia en este trabajo. Claro. Ah, ¿este trabajo? No. Y si, si ni empezamos, ¿cómo, ¿cómo vamos a tener experiencia? Eh, pero bueno, podrían... Bueno, ¿Podrían trapear la cubierta? Eso. Sí, sí, sí, se la, se la tapamos. Sí, sí, todos se la atrapamos. Se la atrapamos. Se la tapamos. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿podrían, por ejemplo, izar las velas? Sí, yo pienso que sí. Una vela. Dos velas. Tres velas. Bueno, no, no hace no, falta muchas. tanto. Bueno, eh, bueno, ¿dónde trabajaron anteriormente? Yo fui la pirata Magdalena en el Inspector Lalo. ¿Eh? Hermoso personaje, hermosa obra. Una preciosura. Sí. Recuerdo. Bueno, bueno, a ver, gracias. Eh, ¿Usted...? Yo trabajé, bueno, no puedo decir el nombre, por una ah. cuestión de derechos, pero en un barco muy famoso que tiene nombre de Piedra Preciosa, ¿eh? Ojo al piojo. Mm -hmm. No, eso mm -hmm. no lo pongo. Eh, no. Bueno, contramaestre, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿vamos a tener que...? Bueno, ¿los contratamos? Sí, dame. Por favor. Somos re sí. Sí. Bueno, bueno, comuníqueselo. Mm. Aspirantes ¿Sí? Sí Están contratados ¡Bien! Muy bien, felicitaciones Partimos hacia la aventura Vamos entonces A la aventura Sí, partimos hacia la aventura Me encantan Tienen las aventuras todo, ¿no? Tenemos todo A l'ventura voi Va Va a navegar Foi oi oi Hoc tu pida ta soi Cha cha Voi voi voi l'aventura la voi vas, vas vas vas a navegar oi oi oi puc quirata soi ja sha sha El grupo Recórcholi se hace presente en esta emisión de Mis Hijos Están con el Padre. ¿Cómo están ahora, ya abajo del escenario? Bien, muy, muy bien. bien. Qué bueno, esto de la aventura que estábamos escuchando es un fragmento, un adelanto, un tráiler. ¿Podemos decir que es un tráiler? Un tráiler, sí. Podemos decir. De la obra de teatro. Una fantástica aventura pirata. Que se va a estar presentando... A partir de la segunda semana de las vacaciones de invierno Obvio que tenemos más espectáculos para los chicos Que tenemos dos obras más que Todos los días de las vacaciones de invierno Vamos a estar haciendo funciones 15, 30 y 17 horas En la casa de auxilio de Ramos Mejía Y una fantástica aventura pirata Es parte de la programación de la segunda semana Muy Segunda bien. función a las 17 horas ¿Dónde queda la casa de Auxilio? ¿Qué es una casa de Auxilio? Preguntan los oyentes en este momento. Eh, queda en Ramos Mejía, en el oeste, Avenida de Mayo 54 para 56, para ser más exacto, a pasitos de la estación. A pasitos de la estación. Un, un lindo un lindo teatro con magia con magia pura para los chicos. Muy bien, eh, ¿es la primera vez que se presenta el grupo aquí? No. no Ana, ah, no. ya es un grupo con tradición en Ramos Mejía. Con tradición en Ramos Mejía. Tradición de nueve años. A Niares. ¿Nueve años? Nueve años del grupo Recorcholi. ¿Consecutivos? Nueve años consecutivos del grupo Recorcholi. Muy bien, entonces cuando aparezca esta invasión de niños, no que son las vacaciones de invierno de niños y adolescentes en las calles de la ciudad y los padres que dicen... ¿Qué hago con mi niño? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué tenía que hacer cuando no iba a la escuela? La propuesta es que vaya a ver una obra de teatro. Por supuesto, ir al teatro. Siempre hay que ir al teatro. Siempre hay que ir al teatro. Y, siempre Y es eh, para adultos también la obra, solo para niños. El niño interior que cada uno <risa> tiene dentro puede ir también. Para toda la familia. Para todos. Muy bien. ¿Y las otras obras? Porque esta de piratas. Pero ustedes dicen que hay más obras. ¿Cómo es esto? Sí, sí. Eh, la primera obra que presentamos se llama Dos inspectores y la princesa. Bien. Inspectores de del gobierno, inspectores de Son detectives. Ah, son, detectives. son detectives. Detectives, detectives. Detectives que tienen la misión de encontrar y rescatar a la princesa Luna del Reino de Miel. Muy bien. Van a estar dos amigos míos, Figasa y Baguette también. <risa> Figasa y Baguette. Sí, son Muy personajes bien. de la obra, sí. Muy amigos míos. Muy grandes Muy bien, y, y no me digan que hay una tercera obra porque ya sería una... Por super... ¿Pero qué te crees? Sí, la tercera obra en cuestión se llama En el mágico bosque de chupetines Mmm, qué rico, un mágico bosque de chupetines Suena lindo, ¿no? Sí ¿De qué sabor los chupetines? De todos, hasta de, todos. de coca hay. ¿En serio? Sí, chupetines de coca, de dulce de leche ¿De la vaquita? Sí También hay Aparte es mágico, porque el bosque de chupetines puede estar dentro de cada uno de nosotros, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Depende de nosotros mismos encontrarlo, buscarlo y disfrutarlo. Ah, interpela a la subjetividad del, del espectador. Claro, por supuesto. Exactamente. Muy bien, bueno, bienvenidos a Mis hijos están con el padre. Vamos a seguir charlando, si no se escapan del programa, no sé cuál era el plan de ustedes este Escaparnos, claro Ah, ¿sí? ah bueno, entonces sí, sí, sí. vamos a cerrar las puertas Así no se nos escapan Muchas gracias Y quédense que esto recién comienza El ferrocarril Sarmiento, antiguo ferrocarril del oeste Es otro desde que han llegado las nuevas formaciones chinas Aire acondicionado, cámaras de seguridad, frigobar Vagón casino y vagón zona liberada son algunas de las mejoras que a simple vista observa el viajante. Pero hay más cambios. Por los parlantes a veces extrañamente suena FM Shanghai. Algunos carteles con indicaciones para emergencias han quedado en idioma mandarín y hologramas de Mao aparecen cuando cae el sol. E incluso han quedado varios vendedores provenientes del gigante asiático que se adecúan como pueden. Tendor, chori chao fan, chori chao fan, quien más por acá, quien más, quien Argentina, un crisol de raza serio. Somos de una granja de rehabilitación para adictos a trajo. Estamos ofreciendo estos arrocheaditos primavera. Para el tradicional mate, para quedar bien con amigos arrojaditos en la vela Que Et mon âme triste pleurerait en secret Ton amour vagabond est venu ma croix Car que jamais tu ne Avec ton oison je suis tombé dans le piège On dit que mon fo s'éteint davant à neige Que tu me tueras sans en avoir l'air Et tu me conduiras à viracte à l'enfer Mais je me fous de tout J'en veux rien du tout, tout ce que je sais sentir, mon cœur tout près de toi. Mais je m'en de tout, car j'en veux rien du tout, mais je connaîtrai la douleur de l'âme quand tu partiras. Et car j'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car c'est le coeur courageux, je préfère t'aimer, et puis t'opèdre. perdre c'est le coeur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car c'est le coeur courageux, je préfère t'aimer, et puis perdre. Que je et mon âme triste et en secret Ton amour vagabond est devenu ma croix Car je sais que jamais tu m'appartiendras Avec ton je suis tombé dans le piège On dit que mon feu s'éteindra dans ta neige Que tu me tueras sans en avoir l'air Et tu me conduiras direct à l'enfer et je me fous de tout rien du tout Tout ce que je sais sans dire Mon cœur tout près de toi Mais je tout, tout Car rien tout Mais je connaîtrai la douleur de l'âme Quand tu partiras Car le cœur courageux Je veux aimer Je veux t'aimer Car j'ai le cœur courageux Je préfère aimer Et puis te perdre car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 Bueno, y seguimos acá en Mis Hijos Están con el Padre y en este caso estamos conectados con Antonella Cordone, integrante de la cooperativa que trabaja en el bar Gorlami. Hola Antonella, ¿cómo estás? Hola Braulio. Muy, muy bien esta comunicación. Buenas, ¿ahí se escucha bien? Ahí está. Sí, muy no, Escuchaba con un poco de delay con, con los auriculares, ahí está bien. Muy bien, y este nos comunicamos con vos, antonela por lo que ha ocurrido en el bar Gorlami. Gorlami es un bar que está sobre la calle Defensa. En, en Balcarce, San, Balcarce. ¿sabes? Balcarce, en, sí, en Santelmo, Santelmo este, y que ha sufrido este una situación incómoda, por lo Fuimos menos, para decir poco, complicada. Por primera vez, este, sí, es, eh, bueno, tuvimos nuestra primera clausura, que es algo muy común en los bares en los bares los centros culturales este, a ver hay clausuras en todo tipo de locales en la ciudad pero todos sabemos más o menos que, que los locales culturales tienen como sufren un poco más la persecución de los inspectores de, del gobierno de la ciudad y ahora bueno a nivel nación este, hay ya hay como una unidad más grande Y, y en el bar Gorlami, vos considerás que podemos definirlo como un bar cultural, es un bar... Sí, tiene un bar que hay actividades de todo tipo, hay talleres, este, es un bar que eh, a pesar de estar en San Telmo es muy turístico, se lo apropió mucho la gente del barrio, este, y bueno, lo toman para exponer sus sus obras, hay, eh, hay un poco de todo. Hay talleres, hay perfo, hay música secretamente. No creo que me esté escuchando ningún inspector. Este, espero que no. No, no, tenemos filtro para inspectores para... en la consola de la radio. Este, sí, ahí hay un poco de todo. Muy bien. y eh, Entonces, un día pasó que vino un señor y dijo, esto está clausurado. Sí, y... hay, en general hay una idea un poco que los bares culturales cuando los cierran parece que fuera la primera vez que cae una inspección y que los bares estuviéramos siempre en infracción ¿no? no eso es un poco un mito en general vienen muchas inspecciones y generalmente cuando un bar está habilitado este, como es el caso del gorla y trata de llevar todo al día eh, las inspecciones las pasadas el tema es que ahora hay una hay algo hay un gris este, que es la parte más preocupante ...para mí... De, de, de ...aquí peckerman ...¿cómo? Eh, ...aquí Peckermann... Eh, ...¿qué tipo de color gris? ...es un gris... ...bastante eh, difícil de definir... <risa> ...oscuro... ...con un futuro oscuro... Este, ...el tema es... ...que hay un... ...después de la Time Warp... Eh, ...donde murieron estos... Eh, ...jóvenes... ...empezó una... ...que no está mal control sobre muchos locales nocturnos de todo tipo este, y hacen un hay una, una ley que es la que hace que todos los bares tengan que tener un plan de evacuación y este plan de evacuación la el anexo que le pusieron está redactado de una forma un poco contradictoria donde uno tiene que tener al menos 6 personas para encargarse de distintas tareas en caso de emergencia. El tema es que deja fuera a muchos lugares que tienen tal vez, y más en esta situación que estamos este año un poco más complicada económicamente, sí. hay bares que tienen tres personas laburando, como es nuestro caso. Claro, sí. claro, no es un bar que tenga Entonces, 20... Entonces lo que te recomiendan los, los inspectores mismos, fue lo que nos dijeron, que pongamos como parte del plan de evacuación a gente que frecuentara el bar... Este, es una cosa medio rara, ¿no? Como a los borrachos de siempre te piden que pongas <risa> como parte del plan de evacuación. Este, Tener un borrachín. Venir... ¿Cómo? Tener un borrachín, un barni engorlado. Claro, el, el matafuego a, cal, a cargo del barney este La cuestión es que, bueno, obviamente caen, como nos pasó a nosotros el miércoles 29, cayeron un miércoles a las 12 de la noche, donde había dos mesas con dos parejas en el bar, este, pidiendo que estén las seis personas encargadas del plan de evacuación. Obviamente no lo cumplimos, ese requisito, este, y proceden a la clausura inmediata. El tema es que a la hora de levantar la clausura, uno tiene que o mentir y decir que va a ponerle un grillete a un par de personas para este, cumplir con el plan de evacuación, O este contratar personal ocioso, ¿no? No sé, los ñoquis que tanto le gusta al gobierno de la ciudad, parece que hay como que contratarlos en caso de que haya un incendio. Uh -huh. este, y ese sería como un poco el gris. Uno va a la agencia gubernamental de control, qué sé yo, y más o menos levanta la clausura sin tener que pagar una multa ni nada. El tema es que perdés, nosotros perdimos una semana de trabajo. Claro, sí. pero en la cual igual tuvieron que trabajar de un lado para el otro haciendo trámites y cosas. Claro, claro. y perder una semana de trabajo en un local, o sea, el 25% de tu trabajo mensual, en este momento, debilita muchísimo a, a cualquier tipo de local. Y cuando vos fuiste, una pregunta, a hacer la, la, la primera habilitación, ¿no te decía todo esto? A ver, este... Sí, pero no este plan o sea este plan era algo que estaba escrito desde el 2004 pero que no se pedía porque imagínate que es para cualquier tipo de local de atención al público entonces tendrían que caer a cualquier cancha de fútbol 5 a pedir que haya 6 personas para esto a cualquier confitería de 5 mesas o digo es algo muy eh, inviable, que queda muy a criterio del inspector que es lo que nos pasó cuando fuimos a Al levantar la clausura, el controlador nos dijo, como, eh, ¿quién es el inspector que hizo esto? Porque no tiene criterio. ¿No? Este, hay una cuestión que ese gris en general se manejaba siempre en favor del local, eh, de ver las condiciones, el Borlam es un bar chico, con gente sentada, no es un local bailable... Este, dos personas lo pueden evacuar tranquilamente. ¿Tampoco está en un subsuelo con un acceso complicado? No, para nada, digamos, no tiene un punto superior. Tenemos un pequeño altillo para el cual, por ejemplo, nos pedían un jefe de planta. O sea, jamás vamos a tener a una persona solo para mirar una bolsa de harina este, y defender si, si hay que evacuar. Este, es que Es un poco... Eh, tiene que ver también con, con esta cuestión de los gestos, ¿no? De, de después de la Time Warp de salir, no, esto no nos pasó a nosotros, nada más le pasó al Bar La Tribu, le pasó al Teatro No y esos son los casos que conocemos. Después también hay otros locales que se comunicaron con nosotros de un montón de rubros que les estaba pasando esto. Siempre nocturnos, ¿no? Hay una cuestión de, del local nocturno Un poco de vanguardia, bares culturales. Claro. Este, que siempre están, aparte, eh, económicamente un poco en la cuerda floja en estas situaciones, ¿no? Como, eh, digo, cambió mucho eh, la cantidad de gente que venía del año pasado a esta. Este, sí hay mucha improvisación. Eh, cuando fuimos a, a la agencia de control a levantar la clausura, se cortó la luz y ellos mismos no tenían luz de emergencia, no tenían plan de evacuación, y no tenían planos. Qué ironía. Sí, o sea, fue... La verdad es que es, además toda la situación de la situación económica, toda la parte un poco emocional que tiene con Totalmente. estas cosas, ¿no? que uno le pone tal vez una, ener una energía extra, además de, de la económica, ¿no? Como Entonces, Antonella... Como contrapartida, digamos, a esta mala noticia, esta situación negativa que está ocurriendo, empezaron a agruparse, para conocer sus derechos y la legalidad y todo esto, eh, los bares que están en una situación similar. Claro, ya existen, por suerte, eh, muchos eh, bares agrupados en abogados culturales que es también mucha gente está en varias agrupaciones a la vez o sea en meca que es el movimiento de espacios culturales este, y cultura unida además los chicos ellos dan asesoramiento gratuito esto para cualquier local que tal vez escucha ustedes conocen te dan asesoramiento gratuito para habilitaciones este se copan con todo el tema es que obviamente tiene eh, tiene sus tiempos y uno a veces corre con con la parte económica, ¿no? Y termina como nosotros, necesitamos contratar a alguien, eh, a los gestores que viven un poco de, ah, de la tu... tranza de la burocracia. Tuvieron que recurrir a eso. Claro, que por favor nos haga rápido. Una nueva estrategia que tenemos, que es presentar un plan de evacuación real con la gente que tenemos, que es lo que le recomendamos a todos los que nos preguntaron qué hicimos, que el gobierno de la ciudad no te lo aprueba, pero... Eh, es más fácil levantar la clausura con un plan de evacuación real. Porque el gobierno no te puede obligar a contratar gente. Este, el problema con esto igualmente es, en esta situación económica es difícil porque se mezclan dos cosas. Por un lado, esto que decís vos, unirse con, con otros espacios culturales este, en, en el sentido de pelear contra esta persecución, Eh, los chicos incluso están peleando por el tema de la tarifa so social para estos espacios. Pero bueno, a veces eh, en esta situación de este año, que es un poco más delicada y todo, esa dimensión niega un poco también la parte económica, ¿no? Eh, donde uno ta tal vez tiene que también estrechar lazos barriales con otros locales de otros rubros que también le esté pasando esto. Porque estas clausuras también pasaron en gimnasios, canchitas de fútbol, lugares que tienen claro. poco personal. Este, y pasa un poco eso, como compartir las dos dimensiones. ¿no? La, y la económica tampoco puede negar la cultural, o sea, corre el riesgo de, de omitir el hecho de que hay una, hay una persecución contra estos locales, que parece algo paranoico, pero cuando uno presta atención a la cantidad de inspecciones que recibimos nosotros, por ejemplo, contra las que reciben, este bares un poco más voy a decirlo así llanamente, un poco más caretas <risa> claro que, que es, pasa un poco no eh, cuando cuando suceden estos eventos como lo de la Time Warp uno se da cuenta que, que realmente fallan muchísimo los controles en los locales bailables mucho más grandes este, y de otro tipo ¿no? acá no corre la coima porque no hay plata para la coima en un bar pequeño claro Claro, no hay una, una gran ganancia ahí. Sí, sí. Este, bueno, no, y, ¿y qué, qué, qué tenemos sí. ahora con esta reapertura gloriosa del Bar Gorlami? Qué, ¿Qué actividades encontramos? Ah, abrimos. Sí, abrimos, abrimos. Ah, La clausura bueno. duró una semana y este fin de semana abrimos. Este, fue increíble porque, bueno, clausuraron otro local cerca de, del nuestro y... Es lamentable, esto pasa todo el tiempo cuando uno se mete y empieza a conocer se da cuenta que tuvimos suerte que no nos clausuren en dos años este, y bueno, vinieron unos chicos que tenían que cerrar una muestra así que se vinieron para el bar y la verdad es que fue un poco boca en boca pero se llenó de vecinos, amigos este, que nos ayudaron a recaudar el alquiler en un fin de semana <risa> este, así que fue increíble Pero, pero bueno, lo que, lo que es importante es que estamos abiertos de nuevo, pero siempre vulnerables a que nos vuelvan a cerrar. O sea, la ley, si un inspector eh, se pone intenso, la ley está de su lado. O sea, seguimos no cumpliendo con, con la ley. Este, no teniendo seis personas, ¿no?, para, para el plan. Claro, que es algo, digamos, que, que escapa de lo posible para un bar de estas dimensiones. Claro, yo igual le escribí a todos los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, uno por uno. Ah, ¿y qué dicen? ¿Qué te respondieron? Eh, no, por ahora nada. Ah, bueno. Claro. No le escribió Fernandito. Sí, sí, no sé. Yo también uno encuentra como puede los mails que tal vez son reales, los no es Claro, antes, claro. Este... Bueno, invitamos a toda la audiencia entonces a acercarse, esto es Valcarce 971 sí. en San Telmo Y cuando suenan los Ramones eh, la cerveza está más barata, sí, ¿se mantiene eso? Sí, esta semana es cuando suenan los Rolling Stones porque ah, todavía cambió. están juntos Ah, cambió, cambió la banda, cuando suenan los Rolling Stones la cerveza está más barata en Gorlami Sí, 65 Leisenbeck <risa> es cuando suenan los Rolling Stones Muy bien y agradecemos a Gorlami que nos mandó el catering para esta noche Sí tenemos té irlandés para beber y también los encontramos en Facebook ¿verdad? Gorlami, sí, Bar, Gorlami Cultural. Bar Cultural es el Facebook y ahí publicamos los eventos este, los publicables y, y bueno ¿y, ah, y dónde se todos. publican los no publicables? ¿dónde encontramos los no publicables? <risa> que son no los más divertidos seguro y sí, cuando vemos que la gente nos sigue mucho que gusta mucho de nuestras publicaciones en secreto siempre le mandamos inbox Ah, ya mi... no es más un secreto este, No, y acercándose al bar Una sola vez, uno ya se va enterando Como un poco los sí, Lo que va pasando Bueno, muchas gracias Antonella Por contarnos todo este panorama Y bueno, bueno felicitaciones por volver Trabajo. Y bueno Vengan a tomarse una cerveza Cuando quieran Sí, sí, sí ahí vamos a estar bueno, Más es pronto de lo que te estado. imaginas <risas> Dale, te mandamos un gran abrazo acá la compañía Recorcholis y sí. yo también, que yo también soy de Recorcholis, así que <risa> o, o no soy de Recorcholi, no sé. Bueno, muchas gracias Antonela, un mil gran abrazo. Gracias, chicos, luego. Un beso, chao, chao, No, el nuevo servicio a contratar para lavar al Pichi. No, no, 10 puntos. Vienen a casa, lo, a se lo tienen que dar a, y... a Messi. A, a Messi. A ¿Cómo puede ser? Hace 5 años que lo van a Ronaldo. Está todo arreglado. La FIFA está todo arreglado. Joaquín, Joaquín, hace, Joaquín. <risa> no, no. Irma, no me des anti digestivo. ¿Sabes que me meto tendreso anti Irma, que están buenísimos. Te lo paso, te lo recomiendo. Salí, salí no. después juego, salí, salí, salí.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 Bueno, tú ahí, que se no sé. le más a la proyectora, estoy viejo. Y volvemos entonces a lo que era el primer bloque de este programa, ¿podemos decir de alguna manera? Sí, sí, sí. sí. Volvimos. <risa> volvimos, volviste. Seguimos con el grupo Recorcholis, que me estaban diciendo que también hay un Facebook del grupo de Teatro Recorcholis. Sí, sí, tenemos tenemos un, un Facebook, Grupo Máscaras Recorcholis, A todo el mundo que quiera pasar y poner me gusta Para enterarse de todo lo que estamos haciendo Claro, además enterarse de la programación De las vacaciones de invierno Otras obras eh, y Eventos que, que... No, no me digas que son entradas lo que tenés ahí Sí no me digas que sí. <risa> <qué> lindas <risa> las entradas Ahora te quiero ver ¿eh? ¿Qué son para mí? No, por supuesto para que no los ah, Para los oyentes Ah, para los oyentes Son sin cargo, ¿eh? Ah, sí, encima sin cargo ah, Sin cargo. cargo ¿Y para qué obra? Para, para la obra que quieran Para cualquier obra de las vacaciones de invierno ¿Y para para algún día en particular? Para el día que quieran Pero, ¿cuánta generosidad? ¿Cuánta ¿Qué? generosidad este grupo? ¿Y dónde tienen que llamar los oyentes? ¿Qué consigna tienen que resolver? ¿Y qué consigna pueden No, tienen que llamar al 35331 1744. Muy bien, eso si nos están escuchando en vivo, viernes a las 22 horas porque el programa sale y ya no, ya van a llamar y va a haber. Ya van a estar ot los ganadores. Otro programa va a haber acá. otra promo por ahí. <risa> claro, por ahí se ganan otro otra, <risa> Entran, otra van cosa. a haber otra obra de teatro. No, la de Recorcho Liz ahora tienen que llamar. Repito el número, por favor. Sí, tome nota. Tome nota usted, señora en casa, lápiz y papel. Anote 35331744. Voy llamando yo porque seguro hay No, no, ¿No? te tengo en el identificador de llamada, no puede llamar. Oh. Y, y no hay consigna, entonces, ¿no es que llaman y responden una consigna y se ganan las entradas? ¿Los primeros en llamar? El primero en llamar. ¿Se gana un par de entradas, les parece? Hay dos pares de entradas. Hay dos ah, dos pares de Hay entradas. dos pares de entradas. Así Muy que los, bien. ¿Los, los dos primeros. primeros en llamar? Sí, eh. Apúrense. Apúrense. Y acá yo, esta entrada que, que usted dice, chocolatada concert... ¿Por qué Chocolatada Concert? ¿Pueden explicar eso? Ese es el clásico del grupo Recorcholis Ah, a ver claro Es la obra de teatro y la chocolatada Ah, y ya los... uno está dentro Y además de ver la obra, toma una chocolatada Toma una chocolatada, por supuesto Con los personajes de las obras Ah, los personajes de la obra están ahí Están ahí con los chicos Sirviendo y tomando la chocolatada con ellos Muy bien Y haciendo unas lindas dibujitos también. También haciendo dibujitos. Los chicos pueden dibujar eh, lo que vieron en la obra, los personajes. Bueno, lo que quieran. Libre expresión. Muy bien. Bueno, mientras esperamos los llamados de, de, de los oyentes que están contactándose, les cuento en qué radios estamos saliendo. Así ustedes después cuando, cuando dicen fuimos a la radio y te dicen a qué radio fuiste... Dicen, mirá todas las radios que fuimos. Acá estamos en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra. También estamos saliendo en Radio Aijuna de Bernal, 94.7, y si la buscan en internet, aijuna.fm. Acá salimos el domingo a las 23, así que si el domingo a las 23 están en Facebook, dicen, uh, ¿qué hago? Nadie me etiqueta. Nadie oh, me invita a un evento. Oh, Entrás oh. a hjuna.fm y se vuelven a escuchar y ahí estamos. <ríe> y ahí estamos y está Antonella y nos cuenta lo del bar. También estamos saliendo en Radio Artigas de Toledo Canelones Uruguay, 88.9. Canelones. Canelones, sí, claro. ah, bueno. Es en las afueras de Montevideo. Sí. Mirá. ¿Te gustan los canelones? Sí, sí, me gustan. Me gustan, me gustan. O los uruguayos. Mm. Ah, sí, también. También, ¿cómo no? <risa> radio Artigas FM.com. También estamos saliendo El AM 690 K24 en radio en el barrio de Mataderos. Mira. Muy bien, cerquita de Ramos Mejía para ir a ver al grupo Claro, muy chicos. cerquita de Ramos Mejía, exactamente. Y no, me estoy dando cuenta que no no dijeron sus nombres. No, ah, eso era el lo que pasa es que nos presentamos cuando ven, vinimos por el aviso claro, Y empezamos. creímos que ahí estaba ya la presentación Pero claro, nuestros nombres reales Todavía los tenemos ocultos Y es un secreto ¿Y quieren decirlos o no? Porque también puede quedar como la duda para el oyente Podemos, podemos, podemos, podemos. podemos. Bueno. Bueno, Yo me llamo Braulio Yo me llamo Virginia Yo me llamo Estefanía Y yo me llamo Lucas Muy bien, bueno, bienvenidos entonces, Virginia, Estefanía y... Ay, no se acuerda oh, el mío. No, Lucas. Eh, ah, Lucas. Igual Gracias. puedo aclarar una cosa, no somos los únicos integrantes del Grupo Record Cholis. No, no, no, el Grupo Record es muy numeroso. Es muy numeroso. ¿Quiénes más están en el Grupo Record Tenemos más compañeros, entre ellos Vanina, Carolina, Matías, Lili, nuestra directora, gente que nos ayuda, que nos acompaña... ¿Y la directora cómo es? ¿Los reta mucho? ¿Los reta un poco? ¿Qué, qué, qué tipo de directores? Viste que hay estilos de directores Bueno, la retamos nosotros también a ella un poco Nos retamos <risa> todos entre todos Es un ida y vuelta con sí. la, la dirección Muy bien, y eh, ¿les gustaría eh, escuchar algún tema en particular? Preferentemente si lo puedo encontrar en YouTube o, o no, o, no, o el hijo yo Si podemos decir es que escuchamos el tema La Aventura, el tema musical ah, que escuchamos. ese no lo dijimos, es verdad. Eh, que también son integrantes del grupo Recorcholis quienes componen la música que componen, se usa. Quienes componen, interpretan, sí. graban eh, toda la música, que es música original, original para cada una de las obras. Y el tema que escuchamos es La Aventura, que forma parte de la obra Una Fantástica Aventura Pirata. sala 22 Bueno, ya que me habían dejado elegir el tema musical, yo les digo que elegí mi plato de barro chicha libre de sonido amazónico. Todo eso decía en YouTube cuando lo escuché y me gustó y lo bajé. Y ahora estamos ya con una comunicación telefónica. Hola. Oh, hola. hola, soy Carla de Patagones. Estamos para pedir las entradas para la Fantástica Aventura Pirata. ¡Bien! Hola, Carmen. Bueno, muchas gracias a dónde ¿Desde dónde nos estás escuchando, Carmen? De Patagones Claro ¡Qué lejos que llega a estar! Y vas a venir en las vacas de invierno a Ramos Mejía Mucha gente viene de Carmen de Patagones a, a Ramos Sí, sí, queda un poquito lejos, pero bueno, voy a acabarlo ¡Qué grosa! Muy bien bueno. bueno, no te vas a arrepentir Cuando veas el espectáculo vas a quedarte muy conforme del viaje Porque vale la pena Muy bien, tenemos dos entradas. Entonces, para vos, Carmen, ¿qué obra preferís? ¿Dos inspectores y la princesa en el mágico bosque de Chupetines o una fantástica aventura pirata? Eh, una fantástica aventura pirata. Bueno. Buenísimo. Sin más trámites ya seas acreedora así sí, de fácil. Sí, te pedimos por favor que te quedes en línea para arreglar con producción cómo te hacemos llegar las entradas. Exactamente. Muy bien, Dale. muchas gracias Carmen. Gracias. Y que las disfrutes. Hola Carmen, ahora estamos en producción, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Somos el primer programa que te muestra lo que pasa cuando la línea pasa a producción. que es Gracias como por misterio. llamar Carmen, ¿eh? Bueno, vas a disfrutar las entradas. Eh, la obra. Que, la obra, la obra, la sí. obra. Y ahora cuando pasamos a producción de verdad sí te vamos a pedir tu número de DNI. Exactamente. Así ya así se... puede entrar a ver la función ese día. Claro, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias y un gran abrazo, Carmen. Saludos a toda la gente de Patagones. Hasta luego. Antes también, chicos. Chao, gracias. Chao. Muy bien, un éxito la, la, la tecnología, podemos decir, ¿no? Lo que pasa es que a lo quiere ver todo el mundo. Es así. Exactamente. Es, es así. Y bueno, llaman de todos lados. Ah, qué bueno, el ruido que hace la puerta a esta oficina. Pasa, sentate. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. Eh, soy Anabella Rigoletti, gerente de Recursos Humanos del club. Eh, ¿Vos sos...? Eh, Julián Gagliardi. Ah, sí, sí, acá tengo tu ficha, tu currículum. Bien, eh, ¿te presentás para el puesto de delantero? Sí, sí, siempre me gustó jugar de 11 ya de chiquito incluso. En primer grado recuerdo que ese era mi puesto indiscutible. Bien, bien, acá veo que estudiaste en la escuelita de fútbol 5 de Claudio Marangoni... Cursaste saque de lateral en la escuelita de Papi Fútbol del, del Círculo Social Hebreo-Argentino. Sí, sí, es una de las mejores escuelas para esa parte específicamente, ¿viste? Sí, han salido buenos sacadores de laterales de allí, es verdad. ¿Tenés el diploma de la escuelita de fútbol 5 de Claudio Marangoni? Eh, tengo el título en trámite, pero igual traje el certificado. Mm, este mira te cuento cómo es, para que no te vayas con falsas expectativas. La dirección del club hoy está pidiendo gente con título. Es un requisito con el que se está insistiendo mucho, pero también es cierto que hay excepciones. Que si continúa bacán el puesto, no hay que descartar que te pueda sumar. Bueno, pero ya te digo, si cae un delantero con título, va a tener prioridad. Sí, sí, se entiende. Bien, contame un poquito, ¿qué jugadas haces? Bueno, eh, me sale muy bien. Eh, de hecho, traje esta carta de recomendación de mi profe de educación física, Esa que tirás la pelota por un lado y corres por el otro lado para esquivar al defensor, viste, como... O sea, este es el defensor. Sí. Acá vengo yo, tiro la pelota por acá y corro por este lado. Sí, comprendo. Pelé solía hacerla esa. Da ¿Eh? buenos resultados, por lo general. Uh -huh. Y la enseña mucho Marangoni en su escuelita, sí, sí, sí. Corners, patearlo, cabecear. Sí, todo. Me gusta mucho cabecear así. Con esta parte de la frente para darle algo de efecto a la pelota, viste... Bien, anoto esto porque le va a gustar a la dirección. Eh, ¿sos de fingir faul? Eh, poco, solo a veces. Y ¿cómo levantarías la mano para reclamar al árbitro que hubo una falta? Así, ah, mira. Uh -huh. bien. ¿Y la postura del cuerpo, a ver? Eh, en general reclamo con las rodillas semiflexionadas, como estoy, ¿viste? Como si estuviera así atento a la jugada. La mirada fija en la falta como como que soy un testigo clave de algún modo. Y por ejemplo, si hubo mano, ¿cómo sería la cara? Eh, más o menos así. Ah, los ojos bien abiertos, como que te sorprendés para convencer al árbitro. Bien, es una estrategia. ¿Tenés trabajos presentados en congresos? Contame un poquito. Sí, en el Congreso Iberoamericano de Lingüística presenté mi paper como... ¿Cómo patear un tiro libre directo? Ese presenté. Un trabajo de unas 20 páginas. Eh, fue publicado en la revista del CONICET. También presenté en las facultades exactas en la cátedra libre del Offside, mi monografía, ventajas y ventajas de la ley de ventaja. Como que hice un pequeño mm. juego de palabras, ahí, viste, con la palabra sí. ventaja. Sí, sí, sí, sí. Bueno, excelente. Vamos a leer tus trabajos bueno. y seguimos en contacto. Ahora, tengo que anotar una cosa más. Uh -huh. Si se cubriera con otro, la vacante de delantero, ¿Te interesaría otro puesto? Estamos buscando alguien para la, bo la boletería también. Eh, alguien para vender choripanes a la salida. Y alguien para la tienda deportiva que tenemos dentro del predio. Y bueno, sí, lo tomaría. Contratado. Mis hijos están con el padre. Un programa...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 Bueno, y esta es la parte donde nos despedimos Donde yo les digo gracias por venir Ustedes dicen no, gracias por... Bueno, no por invitarnos pero... ah, eso era. Eso, eso, gracias, por invitar. gracias por invitarnos Gracias por escucharnos A los que nos escucharon Gracias a todo el mundo Un saludito a la gente de AEDO también Y bueno, entonces recordamos la información Nos pueden buscar teatro más Grupo Máscaras Recórcholis En Facebook Así. Facebook Grupo Máscaras Recórcholis Ni uno más ni uno menos <risa> Y estamos todas las vacaciones de invierno, todos los días, funciones 15, 30 y 17 horas en el Teatro de la Casa de Auxilio de Ramos Mejía. Esto es Avenida de Mayo 54, Avenida de Mayo y Rivadavia. Claro, ahí nomás. Pasitos de la estación. Acá hay un oyente que nos pregunta, ustedes que son de Ramos Mejía, a ver si saben por qué se usa la frase, un clavo saca otro clavo. ¿Ah? ¿Eh? No, no sé. No. ¿Escucharon la frase alguna vez? ¿Un clavo saca otro clavo? Eh, ¿Pero en Ramos Mejía? Sí, pero es raro. ¿Cómo sacas un clavo con otro clavo? Claro, para en mí Ramos se saca Mejía, con una no sé si pinza. ¿Con un no. sacaclavos? Con una... Tenaza. <risa> ¿Pero con un clavo? Eh. Habría que hacer mucha fuerza. <risa> sí, demasiado. Estoy en una duda existencial, me va a reventar la cabeza. Tal me vez lo sale por pensando. el otro lado. Si es un listón, puede salir por el otro lado el clavo. Ah, Claro. Sí, pero mucha puntería, sí, paciencia claro. oriental, los orientales Para necesitar. esto necesitaríamos alguien que sepa. Sí. Un contratista. <mucho> Como si fuera tan tarde a última vez Esta es la última vez Pero pisa a mí No A empezar en mucho morochazo Na nada, nada, nada Eh, nada. tengo miedo a perderte, a perderte otra vez No, no va más, más.